Martínez y Sandrita, y nuestro ingeniero, Tito López. Ya me aburrí de estar contigo, tú no raga s ni prestas el halla. なぜか私が私 e 思うことを思うことを思うことを思うことを思うことを思う e とを思うことを思うことを思うことを思う o とを思うことを思うこ a を a う a と a 思 a こ a を思うことを思う es un lío. Ya no escucho tus palabras. Yo no he podido adivinar lo que has pensado sobre mí. Andando solo por ahí, m う aguanto y q u i とを e r a gritar. を o creo que tus pensamientos cambiaron. multim gas m て s m a la カメノカシタ、ロサイバレティナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、a r o、claro, pa que siga jugando. サン、no, ディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、que voy. ロ o m b ィナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンディナ、ロサンデ Hernández, Juan Andrés y Sebastián g é n i c o ¡Uy! Valentina, la nieta de la señora Sonia y h a r v e y Olivella. No te llegaron mis consejos. No pretendas que voy a esperar. Mucho te puedo necesitar. Yo pude enseñarte a volar, pero no sigo tu vuelo. Se tiene que perseverar para ganar su e n te quiero. Si no apreciaste mi querer, no me debiste ilusionar. O solo te gusta cambiar. Para seguir siendo una infiel, menos mal que a tiempo me he dado cuenta que no hay razón para estar a tu lado. Si quieres volver, ya no me interesas. De esta tristeza, de esta tristeza, me estoy curando. もう一度、私の話を y d e s p し é s dicen que no. hombre, así tampoco.